Dale, que todo va a ser un palo, cabrón. DJ Juancho. DJ Juancho. DJ Juancho. DJ Juancho. Productor de productores. Creador de creadores, en dúo con la Elite Soundcar. Da l e p r e s i ó n Presión. Bye.、Um. 何<音楽><音楽>